Sí, muy buenos días, Pablo. Iniciando la semana. Bueno, está <ríe> nublado bien. Nublado acá en Pico, no sé, allá en Santa Rosa. Y, y parcialmente nublado acá. Eh, pero está el pronóstico oh, de lluvia. Mm. Sí, sí, mucha humedad. Sí. Pero bueno, tal cual. se pudo hacer los popines y, y pudieron disfrutarlos. Los Pampeanos. Sí, ¿te, te diste una, una vuelta? Muestra, muestra. ¿Te diste una vuelta por sí, la muestra? Sí. Ah, bien. ¿Y? Sí, sí, a, a, a, en el inicio, al principio, al principio de todo. Ah, bien, bien. Pero linda. Sí, ah, sí. Bien. sí, sí. Eh, Patricia, bueno, están de campaña, eh, falta menos de un mes, mira, eh, para el 14. Justamente, el 14. O sea, a nosotros nos ha, nos ha contestado algo raro, porque empezamos en pleno verano con 41 grados de sensación térmica mm. <risa> haciendo campaña, que fueron la interna. Después de a la interna, respiramos dos semanitas y arrancamos junto a Martín a recorrer la provincia de La Pampa, a escuchar a los panteanos, eh, a escuchar las necesidades, a escuchar las cosas que están bien, a escuchar las cosas que no están bien y necesitan un correctivo, y también escuchar lo que se necesita hacer. Así que, bueno, eh, Ese es el plan de campaña nuestro. Bien, ¿y en qué hace hincapié la gente eh, de lo que necesita, por ya. ejemplo? Ver. La verdad que eh, la sociedad eh, en general está invadida y eh, lo, lo compartimos cada vez que salimos a caminar con, con Martín y con su equipo técnico eh, que son cinco temas eh, fundamentales. El primero es que a la sociedad le preocupa el nivel de inflación. Sí. O sea, hoy un ciudadano común que tiene su sueldo, que en algún momento ha sido clase media, hoy está empobrecido. O sea, ese sueldo eh, no alcanza para las necesidades básicas y a eso hay que sumarle que no haya una dificultad de salud o que haya que hacer algún gasto extra, donde el poder adquisitivo del sueldo del ciudadano común hoy no alcanza. Un 7,7% de niveles de inflación es ir corriendo detrás de algo que es inalcanzable. Vos hablas con un vecino que tiene un negocio en algún barrio y en alguna oportunidad podías toquear algo de mercadería. Hoy no puedes toquear mercadería y a eso sumarle que la variable del precio permanentemente. Sí. O sea que es un tema fundamental que nos tenemos que ocupar y preocupar todos. Martín siempre lo dice, Él ha recorrido la Pampa, que se ha preparado para, para esta función. Eh, yo he tenido la posibilidad de compartir cuatro años en la Cámara de Diputados con él. Es un estudioso de los temas, eh, eh, abunda su capacidad intelectual y es una persona que eh, su coeficiente intelectual le permite dirimir eh, todas estas cuestiones Y tiene bien claro de que no tenemos la solución mágica a los problemas. O sea, esta inflación no se soluciona con un solo gobierno, eh, ni tenemos la, la única verdad. Nosotros decimos que tampoco se puede gobernar teniendo el 50% de la población de un lado, pensando de una forma y con un criterio, y el 50% del otro lado. Yo creo que un desafío grande de cualquier político es achicar esta grieta que nos invade en este tejido social fragmentado. Por lo tanto, creo que debemos construir colectivamente un pensamiento que favorezca a todos. Claro. El segundo tema es eh, la pobreza estructural. O sea, si los pampeanos nos dan o nos permiten la oportunidad de gestionar y gobernar esta provincia, eh, el primer indicador que hay que solucionar es achicar la grieta de la desigualdad porque eso es lo que genera eh, poca tolerancia, el enojo de las personas. Uno camina al barrio. Yo soy nacida acá en General Pico, tengo, soy jubilada docente del nivel inicial, 39 años, me jubilé aportando una caja con doble turno, eh, conozco la sociedad de Pico, como Martín conoce la sociedad de Santa Rosa, y la verdad que... Eh, Hay un desánimo, eh, hay una angustia por parte eh, de la sociedad en todo. Entonces creo que eh, el achicar eh, esa grieta del pensar eh, igual o diferente la tenemos que achicar. Por eso insisto que hay que construir un pensamiento colectivo con el que piensa igual y con el que piensa diferente, con el que piensa con tu idea política y con el que no piensa con tu idea política. Porque yo creo que este es un barco en el cual eh, tenemos que, que ayudar a que flote para que nos beneficie a todos. Uno piensa y tiene un pensamiento, de decir, uno si gobierna o gestiona, tiene que gestionar para todos igual. O sea, eh, él tiene esta idea De que si uno es gobierno, tiene que acompañar a todos los municipios de la provincia de La Pampa de la misma manera. Por eso, cuando se habla de igualdad, de equidad, eh, de distribución de los fondos eh, con discrecionalidad, eh, yo en eso eh, tengo ciertos recelos. Eh, ¿Vos Recuerdo crees cuando... que, que el gobierno de Siloto no está haciendo eso? ¿No no, no, no está premiando, premiando? No, sino eh, distribuyendo no. de igual manera a los municipios. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, Él, el, el gobernador y todo su equipo técnico está distribuyendo los fondos, pero si uno toma el boletín oficial del mes de marzo y observa la distribución de los aportes no reintegrables y el dinero que se destina a asuntos municipales para cada localidad, el techo y el piso de diferentes localidades no es el mismo. Es probable que haya localidades que necesitan mayor apoyo y otros no tanto. El deseo de una gestión transparente significa de que cada localidad reciba los fondos justos y necesarios para administrar y para demostrar la calidad, la eficiencia y la igualdad. Entonces, si uno observa el boletín oficial... Uno se da cuenta que hay municipios que están un poco más beneficiados que otros. Entonces, yo digo que el pampeano aporta sus impuestos, ¿cierto? Sí. Ese dinero va a un fondo comparticipable. Después Nación lo distribuye, vuelve a La Pampa, y quienes gobiernan deben distribuirlo. Yo lo que deseo es que sea equitativo y que llegue justo a la localidad que necesita hacer una obra, necesita asaltar una cuadra, necesita el recambio de una luminaria LED, necesita, eh, no sé si dije una vivienda, sí. eh, el apoyo a un empresario o a un microemprendimiento. Y vuelvo sí. a decir, ni Martín Berongaray ni Patricia Testa va a desautorizar, ni a cuestionar, ni a desprestigiar quienes hoy tienen las posibilidades de participar. Hay seis gobernadores, candidatos a ejercer el poder en la provincia de La Pampa. Cada uno, y eso, el beneficio que tenemos es vivir en democracia y poder transmitir cada uno la plataforma de gobierno que desea para los panteanos. Y... Hablamos sí. de cinco temáticas. Ah, Yo hablé sí. de inflación, hablé de pobreza, sí. y hablé de corrupción. Que la corrupción también va ligada al tema de cómo administramos eh, los las personas que son funcionarios públicos. En el caso de tener la posibilidad de llegar a, um, al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, que no le quepa la duda a cualquier pampeano, ni que lo dude de que la ley que se necesite para mejorar la calidad de los pampeanos y el bienestar va a ser proyectada. Y no me interesa del partido de donde provenga, porque yo eso sí lo sufrí. Nosotros, cuando estuvimos los cuatro años en la Cámara de Diputados, yo quería... Todos los proyectos que se presentaron eh, eran en beneficio de todos los panteanos. Y uno, la necesidad la ve cuando recorre una ciudad. Vos ves, sí, siendo diputado, ¿qué es lo primero que ves? visitas la escuela, el establecimiento educativo, referencia de educación, es, visitas el establecimiento de salud, la posta sanitaria visitad las comisarías, en qué condiciones está el equipamiento, en qué condiciones está la capacitación del policía, que es un servidor público que cuida el bienestar de los pampeanos. Entonces digo, eh, este es el primer año, porque nosotros hace unos cuantos años presentamos el proyecto de ley que ahora te voy a expresar, pero el gobernador después de 40 años de gobierno oficialista es el primer año que en la primera sesión inaugural presenta un proyecto de información al acceso, información al acceso público, o sea, la información a que todo ciudadano pampeano pueda acceder a la información pública, cómo se invierte eh, los fondos de los pampeanos, sí. eh, cómo son las licitaciones, por qué es concurso de precio y no licitaciones. Mm. Entonces, celebro Lo celebro que lo haya presentado, pero esta, esto tendría que haber sido aceptado y haber tenido un poquitito de humildad y haber sido tratado antes. Martín Berongaray lo presentó en su primer periodo de gestión, un proyecto de ley de acceso a la información pública. Vamos, si tenemos la posibilidad, y si no tenemos la posibilidad, que nuestros diputados accedan a la presentación de un proyecto de ley de ética, de un proyecto de eh, juicio por jurado aquel funcionario público que no cumpla con su deber que el, el, el pueblo pampeano le depositó en confianza y no lo cumpla en tiempo y en forma, y no administrando los fondos públicos en forma correcta, será juzgado por juicio, por jurado, valga la redundancia. El tema de la seguridad, eh, me parece que necesitamos... Eh, Tener una, una provincia, un país eh, donde los ciudadanos, donde el soberano pueda vivir en paz, tranquilo y seguro. Hacemos hincapié en que la provincia de La Pampa eh, cuide los límites naturales a través de las camineras. O sea, no es colocar un móvil policial, el balizamiento y no hacer el control. En algunas ocasiones se hace y en otras no. Yo soy mucho de pasar de acá para Buenos Aires por hija estudiando allá eh, y es rara vez que en el puesto caminero eh, de González Moreno eh, nos hagan el control. Yo quiero que todos los cam, eh, puestos camineros en los límites naturales de las provincias, ya sea Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Río Negro, Puntito de Neuquén, Sean controlados quién entra y quién egresa de la provincia de La Pampa. Estamos atravesados por el flagelo de la droga y en otra provincia. ¿Quién no escucha lo que está sucediendo en Rosario? Entonces, han depositado todo el control centralizado en Rosario. Tengamos cuidado. La provincia de La Pampa es una provincia con una superficie muy amplia, donde se puede ingresar y egresar por cualquier lado, por eso hago hincapié, en esos controles. Y el quinta, la quinta temática es la generación de empleo. A ver, yo tuve la posibilidad de mm, estar hace una semana en la entrega de la colación de grados en la Universidad Nacional de La Pampa. sí En primer lugar, felicitar a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa porque, bueno, era el aniversario de los 50 años de la nacionalización. Y ahora en octubre va a cumplir 65 años la universidad. Y hoy le podemos permitir a nuestros jóvenes que egresan del nivel secundario acceder a la universidad pública, gratuita y laica. Pero ¿cuál es? ¿Por qué hago esta referencia? Egresaron muchos contadores públicos, licenciados en administración de empresas, ingenieros, ingenieros oh, bueno. alumnos, Abogados. abogados y abogadas. Sí. Exactamente. Y tenemos un espectro muy amplio, tenemos una oferta muy grande. Mm. O sea, eh, tenemos la facultad de veterinaria, de ciencias humanas, profesorados en una variedad impresionante, mm. ciencias jurídicas, ciencias económicas, ciencias y ahora naturales. La, y ahora la de salud. Y creada. ahora ciencias de salud. Mm. O sea, yo tengo a mi hija estudiando medicina en Buenos Aires, por eso no eligió esta provincia pero sí tengo egresada de la Universidad Nacional eh, de La Pampa de contadora a mi otra hija y estoy orgullosa de que haya egresado con la capacidad y la eminencia en contenido que ofrece eh, la Universidad Pública de La Pampa. Mm. Pero quiero decirle a los pampeanos lo siguiente. Reflexionemos juntos. ¿Quién no es eh, hijo o nieto De un, de un inmigrante español, italiano, alemán, ruso. Ellos vinieron a nuestro país con un eh, baúl y con alguna prenda de vestir. Pero traía, estaban escapados de la guerra muchos de ellos. Sí. Y quién? traían una sola cosa en su persona, que era la cultura del trabajo. Hicieron de esta Argentina... Algo hermoso. Entonces, ¿por qué comparo nuestros abuelos con nuestros jóvenes y, contra el, y, con, y con la universidad? Perdón. Hoy nuestros jóvenes se están yendo de nuestro país con una mochila llena de conocimientos, con capacidad cognitiva, con capacidad eh, intelectual. Y nosotros, los que transitamos el camino de hacer política, Tenemos que evitar esto. Por eso llevo la reflexión. Quienes ingresaron a nuestro país en el, desde el 1859 hasta el 1932-35, que eran nuestros abuelos, a lo que hoy están haciendo los jóvenes. Tenemos que generar eh, eh, la, la, la convicción de que en nuestra provincia de La Pampa vengan empresarios, inviertan en nuestra provincia y que puedan tener profesionales de lujo. Así que ese es el gran desafío que es la generación de empleo, de que quien estudia eh, pueda tener su trabajo y desempeñar eh, y devolverle a su provincia eh, la capacidad de estudio adquirida. Y quiero eh, hacer hincapié porque bueno uno es docente, Quiero que creo y estoy convencida que los docentes debemos resignificar nuestras prácticas docentes. No hace mucho tiempo estuve leyendo eh, y que esto nos tiene que llevar a la reflexión que el tra la trama por la cual atraviesan los niños, niñas y adolescencias cuando estudian es muy difícil. Antes el docente era el instrumento del saber, y el alumno escuchaba y aprendía. Y yo creo que ahora tenemos que resignificar esa práctica docente. Hoy tenemos que tener la humildad de que tenemos que aprender de lo que nos están exigiendo pleno siglo XXI los jóvenes para aprender. Los consejos estudiantiles, el régimen de convivencia, la interpretación y la asimilación del contenido, cómo el docente transmite con amor, con calidez, eh, con empatía, y se sabe poner en el lugar de ese niño, niña y adolescente que hoy cada 10 alumnos en la enseñanza primaria, 6 no logran la interpretación de un texto y no acceden a la lectura. Entonces creo que eh, de, no debemos ser omnipotentes, Debemos ser políticos abiertos, aprender eh, con el otro y construir, vuelvo a decir, con el que hasta piensa diferente a lo que pensamos nosotros. Hoy en educación hay que evolucionar, no involucionar. Yo eh, propicio de que a los alumnos hay que reconocerle el mérito al estudio y a la incorporación de contenidos. Entiendo que también hay que eh, revalorizar el mérito de la buena persona, de los valores, de la conducta, pero creo que el conocimiento eh, debe ser cualitativo y cuantitativo. Patricia, eh, te corto eh, sí, y te perdón, consulto. Perdón. Eh, sí. ¿Ganan o no ganan el 14 de mayo? ¿Qué sensaciones no, tenés? No, no, no, ninguna, ninguna. Eh, yo soy... La, el estilo de mi hacer política eh, es ser uno más y ser pueblo. Si los políticos no cambiamos el paradigma de hacer política por el otro y para el otro y no por ambiciones personales, no vamos a ir por el camino correcto. Está bien, pero para impulsar no, todo esto que está pero, que me dijiste de, sí, de, de, de inflación, de pobreza, corrupción, seguridad y empleo, eh, sí. necesitan ganar, si no, o sea, van a ser oposición pero, y siempre. No, no, digo. no, exactamente, yo tengo en mi corazón la esperanza de que eh, los pampeanos eh, confíen en la fórmula Berongaray-Testa y en el equipo técnico que hay detrás de, de, de esta fórmula porque sigo insistiendo que se construye colectivamente, pero la definición la tiene el soberano si el soberano eh, hace el análisis de lo que está bien hecho de lo mm. que hay que corregir y de lo que hay que hacer será el soberano el que el 14 de mayo en la urna deposite el voto para la fórmula que desea que administre y que legisle las acciones de los pampeanos. Yo no tengo ni sensación, yo voy a seguir trabajando hasta el 14 de mayo eh, para el soberano y para el pueblo. Eh, la sociedad tiene la oportunidad de elegir el candidato que se sienta reflejado a los principios que el ciudadano desee. Tiene un espectro y una variedad de candidatos. El deseo de ganar, eh, para eso uno camina, y hace una propuesta, pero la decisión, te vuelvo a decir, eh, la tiene el soberano. Así que bueno, eh, de sí. yo de eh, y eh, desde mi sencillez, desde mi humildad, eh, yo sí le puedo demostrar al pampeano eh, que no vivo de la política, que eso es lo que nos está cuestionando eh, el soberano, que dicen, eh, es más, los mismos jóvenes nos cuestionan y nos critican de que los políticos, Eh, entran en la política y no se van nunca más. Eh, yo puedo demostrar de que tengo eh, soy jubilada docente, trabajé 39 años doble turno, fui 8 años representante legal del de Colegio Santa Inés de Hijas de María Auxiliadora, tuve 20 años un jardín privado con poblaciones de 120 alumnos y en política participé eh, en dos periodos como concejal y volví a trabajar. Y después fui diputada cuatro años y volví a trabajar y me eh, jubilé como docente. O sea que yo hoy le puedo demostrar al pampeano y al soberano que no vivo de la política, pero sí me interesa que, la, que, que, que los pampeanos eh, crezcan demográficamente, que los empresarios inviertan en esta provincia y desearles que todos estemos bien que el Bien. sueldo les sea significativo, que la gente consiga trabajo, que los jóvenes se queden en La Pampa, que podamos construir autovías y evitar la cantidad de accidentes que se están eh, produciendo en las rutas pampeanas. Eh, así que bueno, Bien. Eh, Bien, seguir trabajando por y para, lo, para los pampeanos. Por Bien. eso el eslogan es Primero La Pampa. Bien, bien Patricia, nos quedamos sin tiempo. Eh, te agradecemos eh, estos minutos la con Kermit. ¿Eh? La calidez con la cual eh, me han tratado y, y bueno, a seguir haciendo eh, periodismo independiente y que el, el soberano decida el 14 de mayo.